¿Cómo andan? Bien, ¿vos? ¿Todo tranquilo? Sí, todo recontra, tranquilo. Eh... Bueno, igual, más o menos como el día, está tranqui, no hay casi viento, hay apenas una brisita en Santa Rosa. Mm. Y a la espera del solcito, quedan cuatro minutos, pero te digo que con el fresco que hace va a iluminar un rato nada más. Eh, sí. Sí, sí. Eh, la temperatura, bueno, en 15 va a llegar hoy a la tarde, Mauro. Eh, va bien, a estar, bien, a zafar. bien. Bastante eh, bien. Sí, sí, sí. La verdad aceptable que sí. aceptable para estos días. Sí, y sin viento, así que va a estar bueno. Bueno, sí. ya eso es un montón, porque, quieras o no, por ahí, viste, con 18 grados, 17, mm. 18, pero vientito hace que baje un poco la temperatura. Mm. Sobre todo lo que uno siente, y mm. según de dónde te agarre el viento, eh, también... Te puede llegar a afectar más o menos claro eh, Mauro yo quiero compartir no sé si lo eh, com comentaste con Cintia, eh, pero bueno vos, vos hiciste la nota con la empresaria que bueno empresaria sí empresaria eh, que tiene el regador eh, que ha contratado a la municipalidad Marcela Vega Marcela Vega y se había quejado eh, de algún incumplimiento del municipio sí. eh, por supuesto vos estuviste gestionando unas respuestas desde el municipio Eh, que no la obtuvimos. Que no la obtuvimos, claro. Eh, se hicieron gestiones acá de Cermés para que salga algún funcionario o funcionaria a responder, más vale. Claro, pero, eh, eh, pero dijeron que no iban a salir a responder. Eso, eso para contar eh, a la audiencia eh, cuál es la posición del municipio, porque no lo sí, hemos contado eh, al aire. Pues, estamos bien como para... Sí. Este, que si alguien anda dando vueltas por ahí y no la escuchó la escuchó por arriba, hay un reclamo puntual de una empresaria, en realidad es una, es una emprendedora que sí. tiene dos... Este, dos camiones regadores, está, está tercerizado ese servicio por parte de la municipalidad, y esta persona lo que está reclamando son eh, algunos incumplimientos re, eh, respecto al pago de, de lo que le cobra, lo que le paga por mes la municipalidad para mm. poder prestar el servicio, por ejemplo, que falte una semana para terminar el mes eh, y no haya cobrado como para poder cargar gasoil, ese es una, un reclamo, pero también... y acá ya entramos en una una cuestión un poco más complicada para para determinar es que esta mujer lo que dice es que le están haciendo regar lugares donde no está no es, digamos no está previsto claro porque en, en la, la licitación en el, el ah, es en el pliego en la licitación claro, sí, claro. lo que mm. pasa es que eh, ese pliego o esa licitación o ese contrato dice que ella debería o en algún momento regar por ejemplo canchas de fútbol mm. Eh, eso pasa porque nosotros lo hemos visto, que hay algunos regadores que riegan este, lugares privados, eh, que son canchas de fútbol básicamente porque son de tierra. Mm. El tema es que hay una cuestión de saber si se presta el servicio, por ejemplo, en los barrios. Si se saca servicio de los barrios para regar las canchas, claro. es como que queda una parte del servicio sin hacer. Mm. Lo que plantea esta mujer es que le ha dicho a la municipalidad... que no terminan de hacer los recorridos en los barrios, pero le indican que tienen que ir a regalar a las canchas. Ah. Y la otra cuestión que me parece mucho, digamos, muy importante o, o mucho más, más importante que esto, es que la mujer pretende dejar el servicio, pero la municipalidad le niega este, bajarle el, ese, ese contrato o esa, este, ese vínculo que tiene con la municipalidad y, por ejemplo, no le saca los GPS de los camiones este, y, y demás. Uh -huh. Todo eso llevó a que esta mujer haga una este, una denuncia en los medios de comunicación y nosotros como medios de comunicación buscamos una respuesta del municipio que no conseguimos, pero no solamente no conseguimos, sino que dijeron que no van a salir a contestar. Claro, igual y... en OFF eh, hicieron algún tipo de aclaración. Eh, eh, dijeron que si la empresaria quiere rescindir el contrato, lo va a rescindir el municipio. Es, claro. es plantearlo, bueno, bueno es la posición sí, del sí. municipio, Mauro estamos contando lo que dicen desde la municipalidad, sí, si la mujer hace un plante... lo que sí. plantea esta mujer no es nada nuevo ni nada que no sepamos, ¿Sí? el servicio de riego es uno de los servicios de, de más complejidad que hay porque y de más quejas porque en pleno verano donde hay viento y tierra todo el día eh, los regadores no pasan y sí vimos regadores durante 60 días regando este, el predio donde se va a hacer el procrear hoy en día, que es la calle Gaich. Nos contaba esa mujer que estaban contratados por esta empresa que está haciendo el servicio, sin hacer el servicio que le pide la municipalidad. Mm. O sea, es, es toda una complejidad que esta mujer lo puso ahí sobre la mesa y ahora hay que sentarse a discutir. Claro, bueno, todo este desde... Todo esto por ahora la municipalidad... No va a ser ningún reclamo. Ningún, no, no, pero, eh, pero lo, lo, lo en off, la municipalidad ha negado que haya algún incumplimiento. Claro, eh, bueno, eh, está bien. Y que los pero, predios... Pero no... Y los, claro. Claro, no, no, no, no, no en off. Eh, eh, en off esto. Y, y explica que los predios que se riegan son de los clubes e instituciones que necesitan de esa ayuda de la gestión local. Eh, la cuestión es lo que vos contabas. Si que el regador vaya a un club, le saca cuadras a, a, al vecino Claro, eh, esta mujer Bien. contaba que tiene tres sectores mm. y ella hacía un sector y cuando iba a ser el segundo le decían no, andaba a regar a otro lado, veamos eh, lo que pasa es que eso debe ser el día a día y mm. nosotros no lo sabemos claro. hasta que alguien nos sale a decirlo públicamente mm. pero es un servicio que tiene muchas deficiencias no solamente en esta gestión en gestiones anteriores también. Recordemos que en gestiones anteriores no había ni lugares para poder cargar sí, agua. Sí, incluso no, claro. no se licitaban tampoco. Eh, no, se licitaba. no se licitaban era, los sectores. Era complicado. Era sí, complicado. Sí, sí, y también claro. convengamos que si hay que regar sectores bien alejados del centro o alejados de los lugares donde se carga agua, todo ese trayecto que tienen, tanto de ida y de vuelta, se, se es parte de, del tiempo de trabajo. Claro. Entonces no es que es solamente... Eh, se está complementando el, el eh, contemplando perdón solamente el, el, el lugar donde riegan sino todo el tiempo que esa persona o ese ese camión va y viene juntando agua. Claro, sí, sí, sí. nada más, e, implica gasto de gasoil y todo eso. Una cuestión complicada. Bueno, eh, cortito, Pali, para también refrescar un poco lo, la noticia que dabas hoy, un, una de las noticias de los títulos que tiene que ver con los autoconvocados de la CPE. Sí. Ayer estuvimos eh, en, en el reclamo, escuchando en vivo a Karina Salvay, bueno, haciendo toda la explicación del porqué de, esta, de este reclamo, Y también, después, cuando terminó eso, nos quedó por, por escuchar dos minutos más de, de Karina Salvay que hizo como la, la vocera de este grupo de trabajadores y trabajadoras de, de la Cooperativa Popular de Electricidad, donde planteaba dos temas importantes. Uno es un, este, es un reclamo salarial de cerca del 120%, de un adicional que por ahora solamente está aumentando un 35%. Pretenden los trabajadores que en la mesa paritaria, que podría llegar a ser en el mes de julio, donde se iba a llamar en el mes de septiembre, pero se habría adelantado, pretenden que ese incremento sea de por lo menos el 120%. Pero también, al igual que los empleados estatales, están pidiendo aumentos trimestrales y también el plus patagónico o este, esta diferencia por ser este, una provincia patagónica que ahora por ahora la, la, la cooperativa o estos trabajadores no lo están cobrando. Y también dijo Karina Salvay que más allá de lo que pase en la paritaria, ellos pretenden sentarse con el Consejo de Administración Local porque son trabajadores de la cooperativa y pretenden que los dirigentes de la cooperativa de Santa Rosa escuchen sus reclamos, más allá de que, por supuesto, que públicamente los conocen porque lo están reclamando todo el tiempo. Si te parece, escuchamos dos minutos de Karina Salvai como para cerrar el tema y después esperar a la próxima manifestación. Que el aumento salarial, que esa, perdón, que esa suma remunerativa sea reemplazada por un aumento a los básicos que ronde el 120%. Que a partir de ahora el aumento salarial sea trimestral y conforme o acompañando los montos que comunica el importe que comunica el, el ANSES como valor de inflación, es decir, estamos hablando de lo que en el Estado provincial se llama para los empleados públicos la cláusula gatillo de actualización salarial. Y la incorporación, además, en el pago de nuestros salarios del plus patagónico o zona austral, que es una ley que ya data de muchos años. La Pampa está incorporada dentro de la zona patagónica y así pedimos eh, que se haga. Nosotros vamos a seguir en estado de alerta y movilización a la espera de la paritaria... que pareciera ser, o al menos así nos han hecho llegar, se llevaría a cabo en el mes de julio una de las medidas que aparecieron, porque las paritarias estaban eh, planificadas para el mes de septiembre, y que aparecieron tras el reclamo de los autoconvocados y la realización de las asambleas permanentes. Entonces, vamos a poner un voto de confianza en, ese, en esa mesa paritaria. Vamos a esperar a ver qué pasa y qué resultados tienen, si llevan realmente a esa mesa paritaria la voz de los trabajadores. Pero además, queremos insistir en que, más allá de lo que pase en esa mesa paritaria, seguimos insistiendo. en que nuestro ámbito de discusión salarial es en la Cooperativa Santa Rosa, somos trabajadores de la Cooperativa Santa Rosa y quienes nos tienen que escuchar es la conducción de la Cooperativa de Santa Rosa. Bueno, bueno Pali, un impas en el reclamo de los autoconvocados de la CPE a la espera de la, par de la paritaria sectorial y después de eso verán si esa, esa mesa de diálogo que están pidiendo, que están exigiendo... Se puede llegar a dar o no. Claro, bueno, eh, habrá que esperar entonces cuando se reúna la paritaria ahí de trabajadores y trabajadoras de la CP, ¿qué respuestas hay a las demandas puntuales que tienen? Y bueno, si no hay respuestas, ahí ya bueno, han anunciado una serie de medidas también. Exactamente. Bien, Mauro, bueno, eh, ¿nos reencontramos luego? Dale, Pali, ya salió el sol. Perfecto. Bueno, <risa> que empiece a calentar de a poquito. Hasta luego. Bien, nuestro.